Vamos a hablar de una actividad、eh, realizada, organizada desde la Secretaría de Salud del Municipio de Suacha mañana y es el Festival Canino y Felino en la Comuna 2. Entiendo que es en el sector de hogares Suacha, así pues que también i n v o l u c r a barrios como Danubio, como Tabacal. Como el mismo Prado de Las Vegas, como estas nuevas urbanizaciones aquí en el sector de la Veredita, en fin, y para ello, para ello tenemos a Natalia Sepúlveda, la jefe de prensa de la Secretaría de Salud, que nos ayude con la información de lo que se va a realizar mañana en el Festival Canino y Felino. Natalia, buenos días. Buenos días,、eh, Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan en esta mañana.、Eh, efectivamente, tenemos Festival Canino y Felino nuevamente en la comuna 2 del municipio. Vamos a estar en la Glorieta. De Hogares OH, a c haciendo la invitación pues, muy especial a todos los barrios aledaños. Este, en esta oportunidad, nuevamente contamos con el acompañamiento de Policía Nacional, de la, Poli de la Policía Nacional, sí, de ASEAN Internacional y la Junta Defensora de Animales. Bueno, y la invitación es abierta, Natalia. Todas las personas que tengan sus mascotas, sus gaticos y sus perritos que asistan aquí a esta glorieta de Hogares Huacha, ellos deben llevar algo, algún requisito, algún certificado de vacuna. Claro que sí, vamos a tener las mismas premiaciones de la última vez: va a haber la premiación al mejor pelo, al más saludable, al más parecido a su dueño, al más inteligente, al mejor disfraz. Y nosotros, como Secretaría de Salud, vamos a premiar a los más saludables, es decir, a esas mascotas que ya están esterilizadas en el municipio, independientemente si es perro o gato, hembra o macho. ¿Sí? Oiga,、eh, Natalia, es decir, no solamente el cuento de ir a vacunar y no más, hay todas unas actividades alrededor de este festival, ¿no? Si、sí, van a haber p r e m i a c i o n e s en diferentes categorías, adicional a eso, la Policía Nacional va a llevar un show canino que es muy entretenido y llamativo para la comunidad.、Eh, un show donde le muestran a la gente cómo、eh, es, es fácil adiestrar un animal, cómo el amigo puede ser, cómo el animal puede ser amigo de uno y uno hace realmente a la mascota、eh, un compañero. Un, un, un compañero. Eh, eh, eh, una, una, una pregunta: ¿quiénes califican? Al momento de dar los premios, por ejemplo, el perro que más se parece a su dueño, ¿hay algún jurado? ¿Quiénes colaboran? ¿Quiénes apoyan? Nosotros también vamos a contar con el apoyo de las clínicas veterinarias, que ya son los encargados como,、um, eh, de premiar a la comunidad. Entonces, los médicos veterinarios,、eh, un, un líder de aquí de la Secretaría de Salud de Aseo Internacional, van a ser los que van a、eh, dar el dictamen. De la calificación de las mascotas en, la, en cada una de las categorías. Sí, Natalia,、eh, ¿a qué horas es? ¿Me recuerda la convocatoria? ¿A qué horas? Es el día de mañana a partir de las ocho de la mañana en la Glorieta de Hogares s o a c h a a partir de las ocho se prolonga hasta qué horas? Hasta la una y media dos de la tarde vamos a tener vacunación antirrábica para todos los caninos y felinos. Tenemos、eh, suficiente biológico, entonces pueden asistir. Pues Natalia, muchísimas gracias. Ahí está, pues entonces, este evento Mañana Festival Canino y Felino, organizado por la Secretaría de Salud, como una dos glorieta de Hogares Huacha, pero por supuesto que involucra a v a r i o s aledaños, como La Veredita, como El Tabacal, como Danubio, en fin, y todas estas urbanizaciones no, y desarrollos que se. Una, una pregunta para Natalia, es que me causa mucha curiosidad saber cómo es el concurso de que se parece a su dueño. e s o s son modalidades de concurso. Con, Tuvimos, Ariel,、eh, un parecido, encontramos un parecido, es que tenía como, era un, una raza como arrugadita. Sí, sí, sí, sí. El dueño también estaba un poco arrugadito, entonces ahí encontramos el parecido. <risa> no, en serio, son actividades bonitas, Alejandro, porque se convierten también como, como en centros de atención. Y, y, hay, y hay gente que le gusta jugar con ese tema. Sí, sí, Mira,、claro. hay perros b o x e r por ejemplo, que tienen una cara seria y el dueño es muy serio y gordo, por ejemplo.、Eh, y lo hacemos prudentemente.、Sí. Eh, y yo creo que, que, que son actividades que se desarrollan para que no sea simplemente el día de vacunación y ya, sino que la gente también encuentre. Toda una fiesta. Claro, toda una fiesta canina y felina alrededor de este festival. Natalia, estaremos allá pendientes entonces mañana a partir de las 8 de la mañana. Glorieta Hogares Huacha. Bueno, Natalia, feliz día. Ahí está. Ella es la jefe de prensa de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por la colaboración, por acordarnos también pues de esta actividad organizada por la Secretaría de Salud.